Ezequiel capítulo dieciséis. Infidelidad de Jerusalén Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, Así ha dicho Jehová el Señor, sobre Jerusalén, Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, Tu padre fue a m o r r e o y tu madre e t e a Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, Y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Y tu pelo había crecido. Pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti. Y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Y entré en pacto contigo. dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te ataví con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y coliar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, Y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, del trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en e x t r e m o prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de Elias para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que h a b í a s dado a luz para mí, y los sacrificaste a Elias para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, Para que degollases también a mis hijos, y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, Ay, ay de ti, dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste el lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto tus vecinos,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 Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado. Y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con éstos te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. edificando tus altares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres. Porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, Oye, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada en tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, He aquí que yo reuniré todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de los que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira, Y de celos. Y te entregaré en manos de helios. Y destruirán tus lugares altos. Y derribarán tus altares. Y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas. Y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente. Y te apedrearán. Y te atravesarán con sus espadas. quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser l a m e r a y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, Y me provocaste a ira con todo esto. Por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aun has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, c u á l la madre, tal la hija. Hija eres de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria. Elia y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas. la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que Elias en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron Elias y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que Elias. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de Elias. Más justas son que tú, avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo, pues, a r e volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y a r e volver los cautivos de tus cautiverios entre e l l a s para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para Elias. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria, y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu l u j u r y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: Haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré misericordia de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor.